Meccan etapa 32. El profeta salió a las sectas llamándolos, por lo que los cansaron y los ataron a sus dos hijos y sus tontos.